estamos, una nueva semana, para compartir contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria. Una nueva edición del programa euska Música, que lo puedes seguir a través de las redes sociales, a través de las páginas de Facebook y de Twitter, ya que cada jueves a eso de las 20 horas 8 de la tarde, subimos el enlace para que lo puedas escuchar el día que más te guste a la hora que más te convenga. Además, tanto en Facebook como en Twitter, te damos a conocer las noticias más destacadas, la agenda de conciertos con sus respectivos carteles, videoclips y temas musicales. Todo ello en facebook.com barra euskalmusica Berriozario y Ratia y en twitter.com barra euskalmusica FM. Además, tenemos a la página en Instagram euskalmusica para que puedas visualizar, para que puedas ver las fotos... Con los grupos y solistas que pasan por Euskal Música a presentar sus trabajos discográficos. Ya sabes, Euskal Música en Facebook, Twitter e Instagram. Comenzamos mes, eh, comenzamos el mes de febrero, 6 de febrero del 2020. Nueva edición del programa Euskal Música. Donde van a sonar, entre otros, Iñaki Palacios, Kamul... O por ejemplo la formación Emendicat, que regresa al panorama musical con un álbum recopilatorio editado bajo el sello Navarro Gor, el álbum Irá Ganar. Y donde bien también va a sonar la formación Merio Zartarra Boca Nada, ya que el viernes 21 de febrero verá a la luz lo que es su nuevo trabajo de estudio, quinto trabajo Ahora que los leones duermen Así es como se va a llamar El nuevo trabajo discográfico De la formación Berriozartarra Bocanada Que por cierto Tiene ya la gira preparada, la gira hecha El 6 marzo Arrancará en Madrid Y concluirá el 27 de El 17 de octubre, perdón, en Almería Pasará por Iruña Por aquí, por eh, nafarroa El 3 de abril, en la sala totem De Aterrabia, junto al grupo Cobardes La gira completo la tienes en la página de Facebook de Euskal Música. Con ellos con los Berrio Zartarras Bocanada vamos a comenzar esta nueva edición del programa de Euskal Música. Lo vamos a hacer con el sencillo adelanto Golpe de Mar, así suena lo nuevo de Bocanada. Gereben! Mi hogar y los prados La lluvia y el sol Los perros que abrazo Cada nota, mi letra mi voz Quiero Que se lleven la luna que rielan En los vasos de ron Todas las quimeras Que me daba el tiempo del león Quiero se lleven el camino limpio que va al ataúd El monte que piso, el fuego y la luz Que se lleven todo mientras este stop Traerá un golpe de mar El mundo en el que queremos estar Dejadme en paz Por favor dejadme en paz Y poder levantar Dejadme en paz Por favor, dejadme en paz. Quiero que se lleven el humo que dejo Tinarme el pumón, el capazo lleno Bata arriba Nuestro sudor Quiero Que se lleven Ete alma rebelde Que sola quedó Deja los grilletes Que aquí no quedaremos Los dos Te da un golpe de mar El mundo En el que queremos Estar Dejadme en paz Ahí estaba sonado el sencillo adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo discográfico de los Berriozartarros Bocanada, el álbum Ahora que los leones duermen, el sencillo golpe de más recordarte que la gira al completo la puedes eh, ver a través del Facebook de Euskal Música que comenzará el 6 de marzo en Madrid, más concretamente en la Sala Copernico y concluirá el 17 de octubre en Almería en la Sala Manchester, por cierto, por Poliruña pasarán por la Sala Totem de Atarrabia el día 3 de abril junto a la formación Cobardes. Las entradas ya las eh, puedes conseguir en el tromedariorecos.com y en Ticketmaster.es. Y además, también puedes eh, pues comprar ya el disco, hacer una preventa por 15 € el disco, 18 € camiseta LCD y por 50 € que no está mal, toda la discografía completa de Boca Nada, incluido este nuevo trabajo de estudio. Nos vamos con Emendicat después del presente Orain y del futuro Edor Kishuná, faltaba el pasado Iraganá. Así, describe los exmiembros de Emendicat el título de este recopilatorio de sus mejores canciones de esta mirada al pasado. Al recopilar sus canciones más populares en GOR, querían añadir todas sus canciones que salieron editadas entre 1998 y 2002, que ahora no eran fácil de encontrar. Canciones de fiestas a favor de Luzquera, colaboraciones con otros grupos, versiones de karaoke y hasta una versión en directo de una canción suya. Todo Esto se encuentra en este nuevo trabajo discográfico y da gana. Ellos Hemendikat recordando por supuesto el pasado con este álbum recopilatorio y Delta Extreme's Orain e Independence. Orainda zure garaya, aurrerai da manas movusti con Iñaki Palacios, que presenta su segundo espectáculo disco con el título Arria. El Chistu es el elemento central y unificador en la musicalidad de Iñaki Palacios. Todas las composiciones, las melodías y el desarrollo de las canciones se han construido bajo la centralidad del Chistu, Pero Arria tiene otros dos componentes sustanciales que no se hablan utilizado en el primer disco. La chalaparta de piedra y el acordeón diatónico o triquetrisa. Muchos de los temas han surgido y tomado cuerpo a partir de la sonoridad de la chalaparta de piedra. Como el concepto base es la piedra, se han buscado las diferentes sonoridades de la piedra por medio de dicha chalaparta con su frágil timbre, con la sensibilidad de su sonido que la ponen en valor. Segundo proyecto musical para Iñaki Palacios, esta vez con Mulisca, dancha taldea y de ese álbum Arria te extraemos los temas. Arria, tema que da título al álbum, y Gertú... Pues ahí estaba sonando la música de Iñaki Palacios con este nuevo proyecto musical junto a Mulyska Dancha Taldea, el proyecto musical, segundo espectáculo disco llamado Arria y ahí estaban los temas Arria y Gertuk. ya ahora nos vamos con Consegismundo Toxicómano, Sangre fósil es el nuevo disco de esta banda después de cinco años de silencio. La banda Pum Rock de Victoria Gasteiz regresa con toda la energía y el estilo inconfundible que a lo largo de sus más de dos décadas de trayectoria les ha convertido en uno de los nombres imprescindibles de la escena, el sonido impecable. El álbum ha sido mezclado y masterizado en los prestigiosos The Blasting Room Studios de Estados Unidos con eh, gente que ha mezclado a Rise Against de Machino, por ejemplo, a Descendents o Nox. La melodía, la potencia, un disco que hará sin duda alguna las delicias de los seguidores de esta banda de Sejismundo Tóxico Mano, que por cierto han eh, editado un LP en edición de lujo con vinilo en color rojo que está a la venta desde el pasado 22 de noviembre sex mundo tóxico mano nuevo álbum de estudio sangre fácil de él te extrememos los temas antihéroes y suburbios Y fuerza en el nuevo trabajo discográfico Para Segismundo, toxicómano, antihéroes Y subrios dentro de ese álbum Sangre fácil Y seguimos con Caña Nos vamos con el nuevo álbum de los de Burlata Que te lo vas a beber camul reinventa el formato musical Presentando un disco cerveza Cerveza disco, la Kamul Ver Consigue tu cerveza Escanea el código QR Descárgate el disco y disfruta El doble hey, El 8 de junio lo presentaron Eh, frente al bar Vicaroa, y desde entonces ya está a la venta esa cerveza disco, la Camul Ver. Ellos son los burlaveses, Camul, y de su álbum te extraemos los temas Ignorancia y Mundo Moderno. tus ideas y tus haces me cansan ¿no te das cuenta de lo que pasa? ya no estamos en el puto franquismo así que coge tus cosas y vete a la mierda no me lo vies con tu puta ignorancia vete a que lo respetas todo lo que como, que hablo, la que me follo Te haces ver como un buen ciudadano y tu cincuenta de pie Está marcado en mi piel de todos lados por decidir no ser que me ha tocado Sois vosotros los que vais de casa aplicando tu verdad con vuestra maza Cuando cierras la puerta de casa te llenas la boca hablando de tolerancia una injusticia por todos la vida vulnerando un derecho el de la vida. Es por eso que si alza el puño me uno y me doy cuenta de que... No entiendo cómo se busca la igualdad, repitiendo los errores que ya vimos pasar. No hay guerras, aquí no hay bandos, si atacas lo haces a tus hermanos. Luchando por una idea, hay que desempatarse a como sea. Asi nuna lo que deseas Una vida igual Con o sin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 608 53 38 63 Euskal Euska, música Euska, más cerca de ti 820 estibeste naik ez garidena ze lo tudik bagare go azborro kara nagusi ko balgare quero ko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 Donde sus músicos provienen de varios eh, grupos anteriormente. Te cuento. Jugular es un grupo de Street Punk cañero a dos voces. Formada por viejos conocidos de la escena Punk Hoy. Estatal con más de 20 años sobre los escenarios. Miembros de grupo como Non Servium, Arcada Social y Caótico. A finales del 2018 vio la luz su primer trabajo. Que corra la sangre. Ahora... Vienen con Verdugo de Verdugos, un álbum que incluye ocho temas nuevos grabados en los estudios de Arich Arregui y masterizado por Víctor García. Yugular es producto del amor incondicional de sus miembros por la música que con sangre, sudor, lágrimas y mucho esfuerzo sacan adelante este proyecto musical, este nuevo proyecto musical para esta banda, para Yugular, del álbum titulado Verdugo de Verdugos. Te extraemos los temas La calma tensa y Tras la máscara. la formación yugular y ese álbum Verdugo de verdugo y los temas La Calma Tensa y Tras la Máscara, vamos a terminar la edición de este jueves 6 de febrero del 2020 de Euskal Música. Y esta vez que estamos contigo tanto en Facebook como en Twitter, subimos el enlace a eso de las 20 horas 8 de la tarde para que lo puedas escuchar el día que más te guste a la hora que más te convenga. El próximo jueves volvemos 13 de febrero del 2020 y lo haremos también a través de De Berriozar y Ratio a través de las ondas del 100.8 de la FM, ya que después de varios meses, por fin... Hemos eh, terminado de poner todo en condiciones, de poner cables nuevos, emisor nuevo, antena nueva para pues volver a salir al aire y poder disfrutar de buena música y poder disfrutar de programas como este, como el de Euskal Musical. Desde mediados del mes de octubre estábamos sin emitir y lo dicho, el próximo jueves 13 de febrero volvemos a las ondas, volvemos a las ondas del 100.8 FM a partir de las 20 horas finales. A las partir de las 8 de la tarde Así que ya lo sabes El próximo jueves nos puedes seguir en Facebook En Twitter y por fin de nuevo En el 100.8 FM Perriozar y Ratia Hasta entonces, saludos sagur Gur